Oh Señor, que la gloria de tu presencia la gloria de tu presencia, Señor Pueda brillar en nosotros Que podamos salir tan enamorados de ti, Señor, de este lugar Que podamos proclamar en toda la tierra, Señor La grandeza de tu poder, Señor La grandeza de tu gloria Que sean nuestras voces diciendo con toda la creación, Señor Oh. vida quiero ensaljar las maravillas de tu amor consuelo refugio torre de fuerza y poder todo mi ser Oh, my God. proclamaremos su gloria Sí señor